cierta ciencia hoy les ofrecemos un gen en la sopa La humanidad, desde sus comienzos, ha estado modificando los alimentos que consume. Las plantas que cultivaron y consumieron nuestros ancestros debían ser muy diferentes a las que hoy conocemos. Muchos ensayos tuvieron que hacer los primeros cultivadores para lograr el propósito final de cualquier alimento, ayudar en la nutrición y el crecimiento sin ser un riesgo para la salud. Muchas plantas venenosas debieron comerse hasta que al final... Cocinándolas o haciendo híbridos con otras plantas, se aprendió a eliminar las toxinas. Todo por ensayo y error. Ese mismo trabajo de cruzar plantas para conseguir unas con mayor rendimiento en las cosechas, más resistentes a las plagas... ...más adecuadas a los climas... ...trabajo que se tomó miles de décadas... ...puede hacerse en los laboratorios... ...en un tiempo considerablemente más corto... ...y con mayor precisión. Mediante técnicas de ingeniería genética se puede introducir en las plantas un gen que la vuelve resistente a determinados virus o un gen para facilitar la fijación del nitrógeno que de otra manera habría que agregarle en forma de abono. Solo que las plantas resultantes llevan un sello de ignominia, modificadas genéticamente o transgénicas. Despiertan tanto rechazo que resulta difícil entender la razón. Marchas en Europa para que se las prohíba, sabotaje en puertos africanos para que no entre el maíz modificado. Así las personas estén muriendo de hambre. Militantes de Greenpeace amarrados a los barcos cargueros que transportan las plantas apestadas. ¿Cuánto rechazo se preguntan los científicos que durante décadas han trabajado en la manipulación de las plantas? Si hasta este momento no se ha demostrado un solo caso de intoxicación debido a la ingestión de plantas transgénicas. Todo lo contrario, los beneficios derivados son muchos. Una necesidad menor de pesticidas, áreas de cultivo menores, reducción de los costos para los cultivadores. Los activistas en contra de los alimentos transgénicos argumentan que es altamente riesgoso para la salud humana el introducir elementos que nunca han sido parte de la dieta, como bacterias y virus. El argumento se desvanece en el aire mientras caminamos a la nevera y escogemos un yogur para el desayuno. La papaya hawaiana estuvo a punto de no volver a las mesas, pues un virus amenazaba su existencia. La inserción de un gen ...que le dio resistencia al virus... ...la salvó... ...aunque por estos días... ...vuelva a estar en peligro... ...pero... ...ese es un cuento... ...para contar más adelante... ...una variedad de tomates italianos... ...está a punto de extinguirse... ...y los científicos... ...apuntan a la misma solución... ...el cacao que tanto placer reparte por el mundo, tiene una de sus variedades africanas seriamente amenazadas por plagas. Todo apunta a que solo la biotecnología puede salvarlas. Abrimos las puertas a todos los elementos de la ingeniería electrónica sin ningún susto, más bien con mucho gusto y gastando bastante dinero. Alguna vez se corrió el rumor de que los teléfonos celulares producían cáncer. Aunque ahora el rumor ya pasó a tener rotulación de riesgo, no por eso ha habido campañas ni manifestaciones ni los militantes de Greenpeace han corrido a recoger todos los celulares del mundo. A cambio, estos militantes destruyeron hace poco cientos de plantas de trigo que tenían tres propósitos aumentar el rendimiento de los cultivos ...metabolizar mejor el nitrógeno... ...y triplicar los niveles de un almidón... ...que no aumentaría los niveles de azúcar en la sangre. Tras 13 años de trabajo de laboratorio... ...las plantas ya se habían sometido a todas las pruebas pertinentes... ...habían pasado las regulaciones de los comités de ética... ...y estaba a punto de iniciarse la primera prueba en humanos... ...con trigo modificado. Por supuesto, los daños ocasionados suman cientos de millones de dólares. El miedo a los transgénicos tal vez sea una cuestión de nombre, como ocurrió con las primeras máquinas que cortan nuestro cuerpo en nanocapas para diagnosticar una enfermedad hubo que cambiarles el nombre de máquinas de resonancia magnética nuclear al de resonancia magnética de imagen. Es posible que, si desde el inicio de los experimentos en la modificación de las plantas, las palabras ingeniería genética hubieran estado excluidas, tal vez no habría tanto miedo, porque puede ser preferible seguir agarrados al clavo ardiente de lo seguro a exponernos a lo nuevo y diferente. Las plantas modificadas genéticamente son sometidas a un escrutinio muy riguroso en cuanto a toxicidad, posibilidad de causar alergias o cualquier otro peligro para la salud de los humanos, pues quienes los ponen en el mercado saben lo que podría suceder en caso contrario. Los alimentos convencionales muchas veces pueden ser más dañinos, pues no son inspeccionados con tanto rigor. Modificar los genes en las plantas no es diferente a lo que hicieron los primeros cultivadores para convertir una planta silvestre en una comestible hace 10.000 años aproximadamente. No sabían que lo estaban haciendo, pero estaban modificando genes. Y gustenos o no, se continuará trabajando en ello, pues el desarrollo no se puede detener. ¿Cabe a los países más necesitados de la ciencia y la tecnología para remediar sus carencias?, Decidir si siguen anclados en la nostalgia de un campesino plantando y recogiendo artesanalmente o ponerse al día y sumarse a los nuevos desarrollos. su humildes a los limpios de corazón a los que se hacen pequeños como él, Conmigo, amigo, yo te mostraré mi casita de Nazaret. Voy contigo, amiga, quiero conocer tu casita de Nazaret. Jesús, mi niño, ve al pozo a traer un jarrón de agua para beber. Voy corriendo, madre, no me tardaré. El agua que yo dé calmará mucha sed. El agua que nos dé calmará nuestra sed. Jesús querido, hoy te lavaré tus ropitas sucias. Ayúdame. Voy corriendo, madre, yo quiero aprender cuando sea. Cuando sea grande, en yo me lavaré. María, María, invítame. Quiero conocer tu casa de Nazaret. Ven conmigo, amigo, yo te mostraré mi casita de Nazaret. Voy contigo. A... Jesús, mi niño, ven pronto a comer. Junta tus manitos para agradecer. Espérame un poquito, estoy en el taller tallando una silla con mi padre José. Tallando una vida con su padre José. Jesús, querido hoy te cociné tu plato preferido aquel contribuyente Déjame abrazarte qué linda es mi mamá María es la alegría cuando lleva el hogar María es la alegría cuando lleva el hogar Konigo, amigo, yo te mostraré mi familia en Nazare. Vai el neutrino ¿Existe una relación entre la inteligencia y la capacidad humana de hacer pinza con los dedos de la mano? La cosa no es tan sencilla También los monos pueden hacer pinza con la mano y con el pie. Sin embargo, mientras que en los primates arborícolas la función principal de la pinza es agarrarse a las ramas de los árboles, en el hombre, una vez establecida la postura bípeda, las manos quedaron libres y su función principal a partir de entonces fue la de coger cosas. No hay una relación causa-efecto entre esas dos cualidades, En el caso del ser humano, ambas son más bien consecuencias de nuestra postura bípeda. Todo comenzó hace unos 6 o 7 millones de años, cuando una progresiva desecación provocó la aparición de extensas sabanas en detrimento de las selvas. Algunos primates arborícolas comenzaron a aventurarse en este nuevo medio y adaptarse a él. Para ello, adoptaron la postura bípeda, que en las cálidas sabanas de África ofrece varias ventajas. En primer lugar, permite otear el horizonte por encima de la vegetación herbácea en busca de árboles o depredadores. También permite transportar cosas con las manos, como comida, palos, piedras o crías. Los dedos, liberados de la función locomotora, pudieron hacerse gradualmente más precisos y delicados, lo que posibilitó también la fabricación de utensilios. Además, aunque es más lenta que la marcha cuadrúpeda, Es menos costosa, lo que permite recorrer largas distancias en un hábitat más pobre en recursos que la selva. Y por último, expone menos superficie al sol y permite aprovechar la brisa, lo que ayuda a no recalentar el cuerpo y a ahorrar agua. ¿Por qué no hay más mamíferos bípedos en las sabanas? porque ningún otro partía de una anatomía arborícola con cuatro manos. De los cambios anatómicos necesarios para conseguir la postura bípeda, dos son muy importantes para el desarrollo del cerebro humano. En primer lugar, el desplazamiento desde la parte posterior de la cabeza hasta la base del cráneo del foramen magnum, el orificio que conecta el cráneo con la columna vertebral lo que dejó vía libre al posterior crecimiento de la bóveda craneana mediante su abombamiento. Pero mucho más importante es el segundo cambio, la rotación y ensanchamiento de la pelvis, cambios necesarios para soportar el peso de los órganos abdominales, que provocaron el alargamiento y la incurvación del canal del parto, con el consiguiente incremento de la dificultad del alumbramiento. Esto se compensó en parte con el alumbramiento prematuro de las crías. El neonato humano está muy poco desarrollado en el momento del parto y durante sus primeros años de vida está totalmente desvalido. Su volumen cerebral no supera el 25% del de un adulto, frente al 65% de un chimpancé. Así el cerebro sigue creciendo después del parto, sin quedar limitado su tamaño por los condicionantes anatómicos del mismo. Este fenómeno de retraso en el desarrollo, llamado neotenia, explica también otras características de la cabeza humana, como la debilidad de las mandíbulas, la altura de la frente y el rostro aplanado, más semejantes al aspecto de una cría de chimpancé que a un chimpancé adulto. Todas estas características combinadas convirtieron a los primeros humanos en unos seres débiles, prácticamente inermes. Para sobrevivir, tuvieron que compensar esos ridículos dientecillos y esas manos tan delicadas con un aumento de los vínculos sociales y con la fabricación de armas y herramientas, es decir, desarrollando su inteligencia al máximo. Así que, en el fondo, la razón de que seamos tan inteligentes, modestia aparte, Es que somos como niños. ¿Han escuchado ustedes el neutrino?